En mi corazón late una canción que suena a libertad Corazón en Libertad, Radio Cromés 106.1, un lugar en Seguimos en la mañana kermesera y vamos a cumplir lo que prometimos, está Gustavo Silvestre, ¿Qué acá. ¿cómo andas Gato? ¿Qué tal Pali? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Buen día a la audiencia. ¿Vos todo bien? Todo bien, todo, bien, todo Mira, tranquilo. Estás contento, estás en la final de La Libertadores con ¿En tu la boquita. la final de La Libertadores, sí, qué equipo sí. Boca, eh? equipo <risa> copero, Vamos sí. bien, Vamos bien. A bueno. pesar del técnico avanzamos, jugamos contra todos: contra el técnico, contra sí. el árbitro, contra la hinchada. Muy bien. Eh, bien boca. Bueno, ¿qué haces el 4 de noviembre? Río? 4 arriba? de noviembre, no, no, no. No vas a No, no, mi cábala es. Me preparo algo rico para comer, ah, algo para bien. tomar y me siento sí. solito a disfrutar del partido. Podé, no quiero gente al lado. Podés Nadie. hacer sobremesa porque seguramente se va a jugar el sábado a la a tarde. A la tarde, sí. sí, sí. Así que, bueno, no. puede ser un poco. Sí. asado claro. el, el partido. O sea, te comes un asado con alguien y después lo echás. Sí, le echó sí, frío. Vale. Váyanse, váyanse a dormir la siesta. Bueno, ¿qué contás, che? Acá andamos, un poco preocupado por la... Algo, par... Hagamos un paréntesis. A ver. ¿Me tiraste que el miércoles va a ser cuatro grados de mínima? No, dos. A dos a ver, gra... el dos grados. Dos el jueves. Grados. Sí, el jueves Yo... dos grados. Está Ayer pronto. estuve haciendo huerta, puse los tomates. Es un peligro, esos dos grados me, me las van a dejar tecleando. La... Sí, y protegelos un poco. Sí, le voy a tener sí, que echar un... Sí, no vaya a ser cosa que esos dos grados después se baje un poco más y... Sí, se termine, no, eh, me deja pelada la huerta. Cay... Huertita, huertita. Cayendo pero... esa helada tardía sí, eh, que cae en tan primavera. temible. Sí, Vos bueno. sabés que las iba a poner en, en noviembre, iba a esperar. Sí. Y como vi el tiempo tan lindo, los caldenes que... Empezaron a tirar las hojitas verdes. Digo, sí. no, pongo las plantitas. Bueno. Pero bueno, me anticipé capaz. No, Vamos a ver. no, no, no. no, no. Eh, tengámosle fe que va a levantar un poco. Tengámosle fe. Sí, tengámosle fe. Bueno, ¿el campo le tiene fe a Silioto? El campo le tiene fe a Silioto. <risa> Estuve el fin de semana, me di una vueltita por, eh, por la rural. Faltan dos semanas para la elección, Bali. Sí, dos sí. semanas nada más. Se vota el 22. Sí. Eh, así que era inevitable que se colara. En, en la rural eh, el debate electoral el debate en clave electoral y como es histórico entre el campo y el gobierno o el campo y el, y el peronismo el punto que, que dividió las aguas en, en el debate en las conversaciones en las definiciones fue el grado de intervención que tiene que tener el Estado en la economía Estuvo en la, antes de la inauguración del sábado una charla con los dos candidatos a diputados nacionales que tiene la provincia. Ariel Rauchenberger estuvo y Martín Ardoaín. Ahí ya hubo un, un adelanto a lo que pasó en el discurso inaugural. Rauchenberger habló de la convivencia del Estado y el campo, de una conjunción para apuntalar a la, a la producción. en línea con lo que es el discurso del gobierno, el gobierno provincial. Ardoain se puso la chaqueta de ruralista, habló en primera persona, parece que no fuera el representante de un partido y, y de parte de la sociedad, sino de un sector, que nos saquen el pie de encima, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, dijo, más en, más en no. productor rural que eh, en futuro legislador. no hubo candidato libertario provincial, no hay candidato libertario provincial, aunque sabemos que el liberalismo extremo de Emilei va en sintonía con el pensamiento de algunos patrones del campo que asemejan todo lo que huela Estado a un cuco al que hay que, que tenerle miedo eso pasó el miércoles el sábado fue el turno de la, los discursos inaugurales eh, fue Silioto participó a pesar que hace poquito que se, que se eh, reincorporó a la actividad pública y primero tuvo que escuchar el discurso del presidente de la agrícola, Marcelo Rodríguez, que como no podía ser de otra manera y es costumbre, tiró algunas quejas por la inseguridad rural, el estado de, de los caminos eh, rurales, el mantenimiento... Apoyó el reclamo contra la barrera sanitaria, contra el levantamiento el pedido de levantamiento de la barrera sanitaria del río Colorado para el asado con hueso que viene eh, haciendo el gobierno provincial y no se privó en la parte por ahí más importante del discurso de mojarle un poco la oreja a Silioto. Le pidió un poco de rebeldía para apoyar el pedido del campo Para levantar, eliminar las retenciones a las exportaciones. Señor gobernador, recientemente electo y con una gestión por delante, sepa que cuenta con todo nuestro apoyo en el reclamo que está llevando adelante para dejar sin efecto la barrera comercial. al sur del río Colorado además como siempre le hemos manifestado nos ofrecemos a trabajar en conjunto para impulsar todo nuestro potencial productivo cambiando en el orden nacional las normas que lo impiden por ejemplo los derechos de exportación tan difícil de justificar en un país ávido de divisas. No le estamos pidiendo que dé un salto al vacío, solo un poco de rebeldía y que nos acompañe en nuestros reclamos ante el Gobierno Nacional para que todo el esfuerzo de su equipo de gestión y de sector productivo pampeano, ...tengan los resultados esperados. Ahí escuchábamos la voz del campo... ...después eh, pronunció su discurso silioto... ...anunció algunos beneficios eh, focalizados para el sector... ...como baja subsidios a las tasas... ...o baja de algún impuesto... ...y asumió la defensa del rol del Estado... ...ya en tono de campaña electoral... ...colocando como ejemplo las políticas que en la provincia... respaldan a la actividad del campo. Contrapuso a ese modelo, habló de un modelo pampeano, una alerta sobre las consecuencias de un eventual triunfo en las elecciones del 22 de una de una opción que propone dejar la economía librada a las manos invisibles del mercado. La responsabilidad que me dio la ciudadanía de gobernar la provincia de la Pampa los próximos cuatro años. me da la entidad para alertar sobre lo que está en juego. Sin dudas, que el regreso de recetas de primarización y apertura indiscriminada de la economía no solo harán desaparecer nuevamente miles de empresas, sino también volverá al escenario de subsidio al trabajo extranjero, vía importación de productos terminados, con el consecuente crecimiento explosivo. de la desocupación peor aún un modelo que elimina al Estado que deja todo sujeto al mercado poniendo en marcha esa ley de la selva que desampara al pequeño empresario al pequeño productor dejándolo sin acompañamiento ni respuestas públicas y poniendo en serio en, en serio riesgo la sostenibilidad de su negocio Por el contrario, tendremos un aliado estratégico en un gobierno nacional con políticas públicas de diversificación productiva, de agregado de valor, de fortalecimiento de la industria nacional, de generación de trabajo argentino y de distribución equitativa de la riqueza. A 40 años del regreso de la democracia... Es momento de no retroceder, es momento de seguir avanzando. No solo elegiremos quién gobierne la Argentina, elegiremos qué futuro queremos para las y los pampeanos. Sin dudas es momento de defender nuestro modelo productivo, es momento de defender el futuro de desarrollo con inclusión que. ...aquí en La Pampa y entre todos estamos construyendo. Muchas gracias. Las tensiones entre el peronismo y las entidades del campo... ...las miradas diferentes no son nuevas... ...tienen raíces históricas y han pasado momentos peores. En La Pampa eh, las relaciones nunca fueron cómodas... ...con picos y bajas. Podemos recordar en, en los gobiernos de Marín... Marín se alineó con el menemismo, el liberalismo económico, que favoreció la concentración económica en, en el campo y fundió a cientos de chacareros en la provincia y en todo el país. Carlos Berna, el otro gobernador que, que tuvimos durante dos periodos, alternó disensos y coincidencias en sus dos periodos, aunque no se privó alguna vez de retrucarle a los patrones del campo que es mentira que el campo es el gran generador de empleo. De todos modos, sin dudas, el peor momento entre las relaciones de, del campo y el peronismo o el gobierno provincial, lo marcó el conflicto, el conflicto de la 125 por las retenciones móviles. Fue en 2008, durante los primeros pasos del primer gobierno de, de Cristina Fernández. Recordemos que en esa época, en mayo de ese año, un piquete de ruralistas le cortó el paso al gobernador Oscar Mario Jorge, A la, en el acceso al aeropuerto lo, no lo dejó pasar lo, hizo, lo, lo hicieron bajar y tuvieron que tuvo que escuchar eh, algunos improperios en, en épocas de gran crispación eh, política el campo después de eso incluso impuso un candidato un, un diputado nacional a la oposición política y jugó a la política con Ulises Forte llegando al Congreso por la Unión Cívica Radical. En 2010 hubo otro punto alto de ese conflicto entre ese gobierno provincial alineado en el kirnerismo, con el kirchnerismo cuando Jorge los dejó pagando y no fue a la inauguración de La Rural con la excusa o con el argumento ...de que en la exposición de General Pico había habido un dirigente ruralista... ...que había reivindicado la última dictadura militar. En esos picos y, y, y bajas de, de la relación tensa entre el campo y el peronismo... ...Silioto hoy está haciendo equilibrio. El sábado se dedicaron algunas sonrisas, hablaron de trabajar en conjunto... Pero también se mostraron un poco los dientes. Siempre está vigente eh, esa, esa discusión, ese debate sobre el grado de, de intervención que debe tener el Estado para distribuir y zanjar desigualdades o no tener ningún grado de, de intervención o como pretenden algunos que intervenga solo cuando le conviene. Gustavo Silvestre pasaba con su columna Periodismo Silvestre, como todos los lunes acá en Radio Kermés. Somos Radio Kermés.